Y ya le van poniendo pimienta al torneo provincial, ¿qué tenés para contarnos? Sí, eh, la verdad que sí estamos tratando de que a todas las competencias eh, internas, la, las nuestras, las de, la del patio de casa, tengamos la, la posibilidad de, de ir dándole la misma impronta al momento de presentarlas, porque yo, yo creo que fortaleciendo la competencia interna le, le aseguramos a nuestros deportistas una... Un, un evento que donde puedan jugar y no tener que envidiar o buscar la competencia fuera de la provincia así que eso es un poco lo que lo que planteamos y como hicimos el lanzamiento de, del básquet eh, vamos a hacer el hicimos el lanzamiento del fútbol masculino vamos a hacer el lanzamiento del fútbol femenino ya en la segunda mitad del año los provinciales inferiores los torneos de básquet Y un poco se busca eso. Y el provincial, es un torneo, el provincial de fútbol masculino un torneo que ha venido creciendo mucho. Eh, y bueno, un poco exageradamente lo denominamos nuestro Mundial porque queremos que, que lo, lo sientan así por la expectativa que genera y porque es un torneo de, de, de muy buen nivel para para nuestra provincia. ¿no? Ahora vamos a repasar cómo quedaron divididas las zonas a partir de ese sorteo después de que conversemos con vos. Eh, ¿Cuál dirías, Efe, que ha sido la actividad deportiva más importante del año pasado, o en todo caso, ¿qué balance se hace desde tu área? Mirá, nosotros eh, hemos quedado muy muy satisfechos, muy contentos y, y buscamos apoyar esto de los deportes individuales no tan difundidos, los eh, de deportes olímpicos no tan difundidos, a los cuales estamos dando mucha difusión y al que vamos a seguir agregando, que son una opción más para... Para nuestros jóvenes y no tan jóvenes de, de poder acceder a deportes que por ahí en, no eran desconocidos y, y poder desarrollarlo en la provincia y salir un poquito de los ya tradicionales como son el, el básquet, el fútbol, el bote. Lo implementamos como una política de Estado y encima eh, lo llevamos a localidades pequeñas del interior para que muchos chicos y chicas de los pueblos puedan vivenciar también un juego deportivo. Y sin querer terminamos en un juego patagónico de estos deportes mm. y sin querer terminamos teniendo deportistas premiados salidos de esos juegos en, en los Juegos de la Araucanía, en los Juegos de Padre. Así que es un motivo de alegría decirte que, que en, en Rancul ten, tenemos 60 chicos haciendo lucha eh, lucha libre, era impensado, impensado. Eh, ...en algún tiempo en nuestra provincia... ...y bueno, y ahora vamos con la segunda edición de este programa... ...el que le estamos poniendo mucho también... ...al que agregamos más deportes... Eh, ...y bueno, eh, nos tiene con mucha... ...mucha expectativa, eso... ...fundamentalmente por esto, porque llega a todos los rincones... ...de la provincia... ...y, y, a, y le da opciones a, a nuestros jovencitos... ...de poder... Eh, ...hacer otros deportes que salen de los masivos... ...y, y tradicional mira la pregunta que te hago, que quizá demande de ...alguna mirada más profunda, pero... Estamos en campaña electoral, no hay ninguna duda. y La oposición plantea los temas críticos hacia los 40 años del gobierno peronista en La Pampa. ¿Por qué crees que en general no se aborda la política deportiva en el discurso de campaña? No, yo no no, no, no creo que, que, que así sea. Nosotros en este momento tenemos un, un, un gobernador que... ...está permanentemente encima de, de lo que nosotros estamos haciendo... ...alguien que viene del deporte... ...pero eh, siempre nos están instando a generar programas nuevos... Y, y, ...y ser creativos en esto de que... ...de que tengamos nuevas opciones para, para la juventud... Eh, ...a mí me ha tocado estar en, en la conformación de, de, de las plataformas de, de gobierno... ...y, y bueno, el, el deporte ocupa su lugar... Por ahí, sí, igual te, eh, te decía sobre todo, te lo planteaba desde el punto de vista de la oposición ¿no? Que, que no sí. no hay una discusión del tema eh, la verdad, hasta lo estoy pensando yo ahora, como que me cae una ficha ¿qué piensa sí. la oposición del deporte? ¿por qué no lo, no lo tiene en la agenda? Sí, por ahí eh, es, es verdad lo que planteas pero quizá porque no eh, verán como una como una salida importante o como un Eh, con un impacto político para acaparar la, a, a los votantes pero bueno eh, el, el deporte transversaliza a la sociedad y está presente en la vida cotidiana y no mide ni clases sociales ni nada el deporte como lo planteamos nosotros llega a, a, a todos los lugares de la provincia por igual pero pero bueno habría habría que preguntárselo en alguna en, en alguna nota que, que hagas con ellos eh, nosotros Eh, lo que te podemos decir de, de nuestro gobierno, eh, estamos permanentemente pensando y lo estamos pensando eh, también en este momento con, con algún tipo de proyecto para eh, ocupar los espacios de las escuelas una vez que cierran a las 18 horas para poder llevar deporte a los barrios, que eso también es algo que nos interesa muchísimo. Estamos en concreto eh, lanzando un proyecto que que seguramente va a andar muy bien y llevar estas actividades a, a, a los barrios de Santa Rosa en en los en las instalaciones de la escuela. Entonces, si vos me pedís cuál es el objetivo, bueno, que toda la ciudadanía haga deporte y ve una forma de hacerlo es esto, llegando a todos los rincones. y con Propuestas que, que creemos nosotros no son rebuscadas, son sencillas y, y le permite a, al, al beneficiario tener una variedad para elegir y poder acceder, ¿no? felino Martínez alvar Gracias si querés agregar algo más te escuchamos no no eh, agradecer mucho a los municipios a, a los idóneos barriales eh, a los clubes eh, a las asociaciones federaciones a las manifestaciones barriales que salen también eh, haciendo práctica deportiva eh, porque hemos tenido un 2022 muy bueno bueno y ahora invitarlos a trabajar en conjunto para el 2023 gracias de vuelta Seferino Martínez Saludiva